Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí.、Bueno. No estoy muy seguro si s a n e l l i maneja o no maneja. Yo diría que no. No creo que sepa llevar un auto de un lugar para el otro. Sí empujar, pero no sé si la espalda le responde demasiado tampoco. Hola. Hola, Marcelo. Llego tanto tiempo. Ah, tanto tiempo. Sí, estuve de viaje un ratito. Sí. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte. ¿Usted bien por acá? Bien. Vi que estaba preocupado con el tema de los cementerios. Vi también que estaba preocupado con entrar sin saludar. Me fui enterando de las cosas que lo preocupan últimamente. Sí, me preocupan cuando me levanto. Directamente,、después、que es, me el peor. O sea, es el peor momento, levantarse y tener esa pelota que a veces lo abruma a uno, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con cosas así que, que, que me aparecen a la mañana. Después, después se me pasa. Después todo vuelve a parecerme peor. Alguien nos robó el remoloneo, Saneli. Bueno, sí, sí, es verdad. Es, es, con eso ya es suficiente, le digo, ¿eh? Sí, usted dice. Con eso ya es suficiente. El día que perdimos el remoloneo, estamos. Va,、eh, nos metimos en el horno. Sí, directamente. Sí, sí, sí, sí. Igual hay días, ¿no? Uno todavía puede remolonear. Pero a veces, cuando está esa pelota de preocupaciones que se manifiesta toda junta a la mañana. Y vienen por el remoloneo. ¿eh? Vienen por el remoloneo. Vienen por el remoloneo. Sí, totalmente. Sí, eh, s a n e l l me p r e g u n t a u s t e d sabe manejar autos? Yo sí, yo sé manejar autos, sé manejar tractores, sé manejar cosechadoras, camiones.、Mm. Manejé todo eso. ¿Camiones? ¿Manejó de gran porte? Bueno, de gran porte no, con a c o c l a d o no, pero con un camión, sí, un camión. ¿Un camioncito? Sí, tampoco lo manejé en, en Puerto Madero, ¿eh? Ajá.、Uh -huh. No es que salía de acá y agarraba a ingeniero Huergo. Linda calle, me encantaría tener un departamentito en ingeniero Huergo. Sí, porque es lindo, uno... sí, sobre todo si le gustan a usted los camiones. Sí, algo que va a haber ahí es camiones acoplados todo de todo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y además este, es muy difícil cruzar. El semáforo es increíble, hay un semáforo, mire, esto es una denuncia grave que voy a hacer.、Mm. Este, viene después el remoloneo porque、eh, está atado al asunto. Ponen un semáforo para cruzar acá en Ingeniero Huergo,、uh -huh. que no le miento, dura tres segundos el hombrecito blanco. <ríe> y con camiones de frente. Y Después, ¿no? en lugar del de, de hombrecito rojo, aparece、eh, una ambulancia, eh, eh, se prende una ambulancia.、Uh -huh. No hay manera de cruzar, les juro,、eh, no hay manera. Uno llega hasta la mitad y ya se pone en rojo. Disculpe, Sanel, igual no entiendo qué quiere usted en esa zona queriendo cruzar Huergo, digamos. ¿Para qué se va ahí? Porque yo voy mucho a Puerto Madero. Pero a Puerto Madero no tiene que cruzar huergo la parte de los camiones. Puede llegar por zonas más、eh, civilizadas. Sí, pero no, porque si no, ¿a dónde tengo que、ir? Tengo que cruzar en bote? Por, por la boca y entrar después. Por barco,、sí. desde la reserva ecológica. Me lo estoy imaginando a usted. Me, queda más tras mano. me lo imagino a usted en huergo con una carpeta debajo del brazo queriendo cruzar con miles de camiones y me da una tristeza profunda. No, porque yo resulta que voy a un cine, no voy a decir la marca, pero voy a un、sí. cine que me queda muy cerca y todas las películas mainstream. ¿No? ¿Se、mm. entendió? Sí. ¿Lo dije bien? Sí, no tiene traducción mainstream, ¿no? ¿Qué sería? No sé qué quiere decir de comerciales, debe querer decir. Puede ser. No, no quiere decir eso, porque, pero no importa. Siempre hay alguien que sabe qué quiere decir,、si, o si tiene traducción.、Mm. Porque mail tiene traducción y, sin embargo, hemos borrado la palabra de correo de nuestro vocabulario. Claro. Sí. Yo ya me parezco a, a, a, a Asís. <risa> pero bueno, a mí me gustaba la, la, esa reglamentación de Asís de no poner for sale. Ah, no la sabía esa. Y él, él en un momento、eh, dijo que había que defender el idioma. Mire qué bien. ¿Eh? Mire que bien, no sabía que había tenido esa beta. Sí, su... sí, sí, incluso hubo toda una indignación general,、uh -huh. desde todos los, los frentes. Bueno, pero ahora serían unas cuantas. completo, güey, indignación. Ahora serían unas cuantas, ¿no, Saneli, por las que habría que pelear? For sale, de hecho, ya ni se usa. No, no se usa más. No, no, no, salvo que uno vaya a comprar el disco de los Beatles. Ajá. Mire, tengo la traducción de Mainstream. Acá ver, Laura ¿cómo? Rodríguez habilita. La corriente principal. Eso es. La corriente principal. ¿Y ¿Por qué lo usan para todas unas películas que son una porquería? En la mayoría.、Eh? Y son la corriente principal. Nadie dice que la corriente principal es divina. Ah, claro, sí, sí, sí. Yo doy por sentado que la corriente principal es como, bueno, al ser principal. No, para los camiones la corriente principal es huergo. No quiere decir que sea lindo. eso. Claro, claro, claro. Bueno, hay que, hay que resolver volviendo al tema. Así que eso quiere decir m a e s t r e a m Mira, la corriente bueno, principal. Y, este... y esa es la traducción literal. O, o esa es la idea de la palabra. No pelees, a n e l i No pelees. Y digo, por ejemplo, y、si、usted tiene que agarrar, agarre por el mainstream.、Sí. Es、eh, como medio. No quiere decir agarre por la corriente principal. No, no, no. O, en ese espera, caso. quédate acá que en algún momento、eh, pasa el mainstream. No, no, no. Mainstream、eh, se refiere en un contexto de mercado, ¿no? Y de industrias、eh, no, artísticas. Que、no, si、está flotando en el agua y alguien pasa y dice que quédate tranquilo que en un rato pasa el mainstream <risa> no, y no es un tigre. No, no, no. No se utiliza en esos casos. Es aplicado a la industria cultural, digamos. A la industria cultural. Bueno, resulta que acá hay un cine que, que son muchas salas y. Y, y, y, y me queda muy cerca, pero、uh -huh. tengo que cruzar huergo.、Mm. Entonces, yo pienso que esta es la, etapa, esta es la una época es, es una época de, emprende, de emprendedores. Claro. Y, este, y, y nosotros somos emprendedores. Y lo cerca queda lejos, porque ustedes a los cines le pueden quedar cerca, pero tiene que emprender contra todos los camiones. Y bueno, no es fácil cruzar, ¿no? No es fácil cruzar. Y eh, eh, hay que... Sí, hay otras partes donde cruzar, pero si no, yo tengo que caminar yo y cualquiera que vaya por ahí, todos los que vamos por ahí. O cruzamos ahí este, como Indiana Jones, <risa> y llegamos a la vereda de enfrente como James Bond,、sí. y saltamos una valla que hay como Bruce Lee. Ajá. Pero. Ahora cerraron ahí, porque antes dejaban pasar y ahora no Bueno, no importa, no quiero entrar en detalles porque empiezo, empiezo a ponerme como. Que me empiezan a molestar. No me diga que me privatizaron、sale. también algo ahí. ¿A quién、guay? se le ocurre esto? ¿Quién es el que está sentado y dice, che, acá que todo el mundo pasa, ¿por qué no cerramos? <risa> y hacemos que todo el mundo tenga que pasar. r Por la rotonda donde entran y salen todos los autos que suben a la autopista de La Plata, o que se vayan caminando hasta Avenida Independencia. ¿Quién、Totalmente、será? En las ¿no? cuatro cuadras. ¿Quién será el que idee esas cosas? ¿Es cierto? Y alguien, alguien llega un día a la oficina y dice: Che, estuve pensando, el otro día jugaba al tenis, <risa> y, y mientras se hacía el asado, y se me ocurrió que, viste que nosotros cruzamos ahí, bueno, ¿por qué no cierran ahí? Así la gente da la vuelta por otros lados. <risa> Buenísimo. <ríe> qué linda idea, es verdad. Una persona maravillosa la que pensó eso. Sanelli, yo le comencé preguntando si manejaba, porque me preguntaba por los viajes largos y si a usted le gusta eso de agarrar ruta, digamos. Eso, mire, yo el, el único problema que, tu, que tengo es que en mi familia, en mi familia, desde que se inventó el auto, el, desde el primer auto que se armó, no me acuerdo en qué país, hasta hoy nunca hubo auto.、Mm. Hubo. Mi abuelo tuvo z u l k i y no en el campo, vivía en el pueblo, tenía el z u l k i con un caballo en el fondo.、Uh -huh. Eso era todo el medio de transporte. En serio, nunca. Y yo una vez decidí tener auto. ¿Yo ¿Le y o conté? No. Bueno, no es muy. No, no le importa a nadie, pero me compré un auto, un auto viejo. e Que tenía como 25 años, pero estaba muy bien, eso me dijeron. Yo no entiendo mucho, la verdad que no entiendo nada, ¿no?、Uh -huh. Sé cambiar una rueda, pero abro, no entiendo cómo anda el auto, no entiendo por qué se. ¿Qué es lo que pasa? Me lo explicaron cien mil veces y sigo sin entender. Bueno, si me está preguntando, no puedo responderle para nada. No, ya sé, pero manejo, sí. Y tuve un auto, pero me duró un año y tres meses porque lo dejé en la puerta de un lugar y cuando salí, el auto no estaba. Ah, se lo robaron. ¿No tenía seguro? Sí, no quería usar la palabra. <risa> ¿Eh? No quería decir seguro. No quería decir que me lo robaron porque. A、ah. v si no. Es como, es del mainstream eso. Sí, totalmente del mainstream. Pero escúcheme, Sanelli. ¿Cómo se pronuncia? ¿Mainstream o no mainstream? Yo le digo mainstream. Mainstream, perfecto. Escúcheme, Sanelli. Este,、sí. Pero no tenía seguro el auto. Sí, tenía seguro que, por supuesto.、Eh, no me Bueno, no importa. ¿vio, las, ¿vio, lo, Vio lo que le pasa. A todo el mundo le pasa. A ver, o, o a, casi, a casi todos. Vos a g a r r a b a s a un lugar. Te c o m p r a s cuatro ruedas, cuatro gomas, neumáticos. Nuevos. Y decís, bueno, ok, cambiale todas las ruedas. Me dice, no puedes andar con esas ruedas porque vas, me, van a explotar y te vas a pegar un palo. Bueno, me convenció inmediatamente. Yo, usted sabe que no le gasto guita a lo loco. Sí. Y le cambié las cuatro ruedas. Y al otro día me lo robaron.、Uh. Y como estaba pintando una cosa, había bajado una, una caja de una colección de cassettes de tango. Sí. Y, y otras cosas más, y, y se llevaron todo eso también. No lo puedo creer. No, no, no, es, es, es muy creíble. Lo que, lo que también me pregunto, así como me pregunto estas cosas a la mañana, ¿no? Este, ¿Qué habrán hecho, me pregunto, con esa colección?、Mm. Y bueno, puede haber aparecido. Alguien, alguien habrá dicho, uy, mira lo que hay acá. <risa> El tipo, cuando estaba con la motosierra cortando el auto en pedacitos, dice: Che, mira,、hmm. eh, apaga, apaga la motosierra que quiero. o no?、Hmm. No pasó eso. Y no sé qué habrá pasado. Por ahí estén en, en un buen destino. Alguien está en su casa escuchando ese material. ¿Quién sabe? Sí,、Anely? por ahí aparece junto con, con, una, con una servilleta firmada por, por John Lennon en alguna subasta. Claro. Bueno, mi pregunta del manejo tenía que ver con las rutas largas y cómo se l a llevaba usted con eso.、Muy、Pero bien, como nunca muy bien, manejó. Eso, le decir. eso se me había escapado. Le guste en silencio. Lo, lo único importante es que a mí. Hay mucha gente que no. Y a mí me gusta, y me, no entiendo cómo no, pero bueno, que no digo nada, lo pienso. Digo, qué raro que no le guste poner, no sé, los anteojos de sol con aumento doble, arriba para ver de lejos y abajo para ver el tablero. Y porque además el registro dice, usa anteojos. Ajá. Usa anteojos, dice el registro. Y Pero está bien. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Este. Y, y me gusta manejar, pero lo hice tres veces o cuatro.、Mm. No lo hice muchas veces. Manejar, qué sé yo, 600 kilómetros y parar una vez sola. ¿El rol del copiloto qué onda? Es importante, ¿no? No sé si me importa mucho. No, no, no, no. No. Igual yo voy hablando, ¿no? Pero, pero, pero no, es muy lindo. Yo creo que, que, que es algo. Para escuchar música, por ejemplo,、t、tiene que ser un lugar. Eh, que uno pueda manejar a una velocidad crucero. Claro, debe ser de、Al、los、país. últimos lugares donde se escuchan discos enteros los ¿Cómo? viajes largos en auto, ¿no? ¿Cómo? Que debe ser de los últimos lugares donde uno escucha discos enteros en el auto. Puede ser, sí, sí, sí. sí. Igual existe el disco entero ahora. Sí, existe. ¿Eh? Existe, claro que existe. Yo escucho disco entero, pero no sé cómo es. Claro. Porque me parece que se escuchan muchas canciones sueltas. Sí, por supuesto, pero también sigue existiendo el disco entero. De hecho, antes que usted comience a hablar conmigo, estábamos con el disco de la semana, y es un disco. ¿Cuál es el disco de la semana? El pollo Rafo, ahora. Ah, mire usted. Sí, ¿vio? Bien. Sí, lindo, lindo. Sanel, escúcheme, ¿cuándo nos、sí. vemos nosotros? Porque esto de hablar por teléfono tanto, no sé cuándo tenemos ahí un encuentro pronto, ¿eh? Bueno, y, y hay muchas cosas para hablar, y temas de interés general, y temas de interés específico,、sí. y temas que no le interesan prácticamente a nadie. Esos son los que más me gustan. Tenemos una lista, Para mí, sí. sí. Para mí, sí. Porque finalmente los temas que no le interesan a nadie son los temas que nos interesan a todos. Perfecto. ¿Eh? Me encantó. Eso es como el eslogan del noticiero. Lo ¿eh? que se charla por fuera del mainstream、eh, termina siendo en realidad la corriente principal de lo que genera interés. Sí, sí, sí. Bueno, pero y, y, para terminar, yo voy al cine a ver esas películas que no me voy a ir hasta otro lado si lo tengo acá cerca. Sí. Que son las películas de acción. Ajá. Cualquier, ahora van a estrenar una de Jason Bourne y yo voy y la miro. Qué lindo. No es lo que más me gusta, pero un domingo a la tarde que no hay nadie por ahí, hay cuatro personas, uno se sienta ahí y se mira una película de acción. Muy lindo. ¿Eh? No sabía d esa e costumbre suya. También a veces dan películas que no son de acción y las voy a ver. <risa> sí, también. Bueno, Saneli, un día lo puedo acompañar,、no、puedo salvo que, hacer... que sea. Un día, un día, no sé cuándo, la verdad que no sé cuándo,、mm. pero un día le tengo que, que hacer público y contarle un poco. Este, mis discusiones con la gente de la empresa que maneja los cines. Ah, mire qué bien. Sí, que yo los acusaba de verdulero, pero no por estar en contra de los verduleros. Bueno, ya estoy anotando, ¿eh? Para que la semana que viene se despache contra los empresarios del cine. Sí, no es contra, pero me, me llamó la atención la respuesta. Ajá. Una respuesta muy, muy interesante. En otra época fue, e、eh, Fue hace varios años. Bien. Y sin embargo, tan aplicable, <risa> tan actual. Sanelli, le abrazo. ¿eh? Estaban en el cine. <risa> bueno. Le abrazo, Sanelli. Yo también, le mando un abrazo. Grandes saludos a todos y que estén bien. Chao, chao, c h a u o